Tendremos el mensaje de los sindicatos SK y Esteilas. En segundo lugar hablará el representante del sindicato agrario N. En tercer lugar hablará el representante del AB y cerrará el acto el representante del sindicato ELA. Del SK y Esteilas queremos felicitar a todas las personas que habéis dado este día un importante paso en esta huelga general. Un paso ante los abusos que venimos sufriendo a lo largo de todos estos años. Un paso para denunciar a una patronal agresiva como la Navarra. Un paso para denunciar a un gobierno foral descaradamente proempresa con un comportamiento impresentable en materia de aprobación de expedientes de regulación de empleo. Un paso para exigir mejor empleo y la reducción drástica de la precariedad laboral un empleo más seguro y más estable. Un paso para recordar a todas las personas trabajadoras muertas o accidentadas a lo largo de todos estos años de incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Un paso para exigir... un paso, como decía... Uh -huh. Uh -huh. Un paso para exigir más y mejor protección social, con una mejora de las prestaciones por desempleo y una digna renta básica que proteja a todas las personas de la lógica injusta de este mercado laboral, hayan cotizado o no a la seguridad social. Esta sociedad tiene recursos, riqueza y capacidad para evitar que haya personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. No se puede permitir que haya personas que no puedan salir de la agujero de la exclusión social. Un paso más para reclamar más esfuerzo en la necesaria integración de la población inmigrante. Población que junto a los sectores más precarios, fundamentalmente mujeres y jóvenes, han sido los primeros en caer en esta crisis. Un gasto social que hay que aumentar para fortalecer todo el sistema educativo para poder buscar la equidad y luchar contra las diferencias de origen social que presenta el alumnado. El sistema educativo tiene carencias claras y existe segregación del alumnado, situación que se agravará si no se toman medidas serias en esta época de crisis. Lógicamente, para todo esto le tenemos que dar la vuelta a la fiscalidad actual, exigiendo que sea una fiscalidad progresiva de verdad, donde los que más tienen, sean los que más pagan. Ya vale de bajar los impuestos directos y aumentar los impuestos indirectos. Para finalizar... Para finalizar, desde ese calle Steylas, lanzar el mensaje de esperanza para que este paso dado hoy sirva como detonante para realizar más movilizaciones lo más unitarias posibles y lo más extensas posibles un saludo ánimo y es que casco.